17 minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos en este Enreando las Mañanas ya para comunicarnos y hablar del fútbol profesional femenino y ya estamos en comunicación con Florencia Duarte, ella es hincha y socia de Banfield y integrante de la coordinadora de hincha. Buenos días Florencia, te damos aquí la bienvenida, muchas Buenos y muchas Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, queríamos hablar de, de esta victoria histórica de, de las mujeres, de todas las pibas que que vienen luchando hace un montón por la profesionalización del fútbol femenino. Eh, y quizás para arrancar nos gustaría que, que desde tu mirada, digamos desde la coordinadora de, de Hinchas también, puedas contar cómo vieron también este recorrido de tantos años y cómo vivieron, digamos, eh, esta este principio de victoria, porque falta mucho recorrido, ¿no? Sí, tal cual, falta mucho. Lo que vimos es una batalla ganada y no no la guerra, ¿no es cierto? O sea, si bien está buenísimo eh, que empiece el profesionalización, nos preguntamos qué va a pasar primero con el resto de las chicas de primera que no van a ser contratadas porque eh, van a ser contratadas un mínimo de 8 jugadoras y un máximo de 11. Los planteles están compuestos por 20 o 20 y pico de jugadoras, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, ¿qué va a pasar con el, con el resto de las chicas que no accedan al contrato? Si el club va a poner plata para pagarle al resto o no, porque eh, AFA va a destinar 120.000 pesos por mes solamente a los 16 clubes de primera, ¿no es cierto? Los clubes de primera A, los clubes de la B no van a participar en esta, en esta repartija principal que hay Y preguntamos también qué es lo que va a pasar con los equipos de fútbol femenino que hay en el interior no del país, qué va a pasar con la supuesta federalización que proponen hacer desde AFA con el, esta copa llamada Copa de la Evolución. no Vamos a ver cómo se van a, a desarrollar. Eh, sí, un poco eso pensaba el otro día, ¿no? O sea, eh, habla de 8 sueldos mínimos y 11 máximo sí. y el resto de las jugadoras este no está solucionado el tema, digamos, eh, que, por el cual digamos se venía luchando hace tantos años, digamos, de poder cobrar por, por, el, por el trabajo, como hacen eh, todos los varones que se dedican a, a jugar al fútbol, ¿no? Sí, aparte también eh, no nos tenemos que olvidar que esto no no es una no va a ser igual que el fútbol eh, masculino profesional, ¿no es cierto? Porque las chicas van a tener el mismo contrato que hoy por hoy tienen los jugadores de la primera C. ¿No es cierto? Estamos hablando de equipos que están en primera como River y Boca, donde eh, ni la arquera de River ni Boca va a tener los mismos beneficios que tienen eh, los arqueros de River y Boca, ¿no?, de, de su equipo masculino, en su versión masculina, ¿no es cierto? Entonces, también nos preguntamos eso, ¿qué va a pasar con los equipos de la B?, ¿qué va a pasar con los equipos del interior? Porque hoy por hoy, el fútbol femenino, no hay un torneo federal, ¿no es cierto? O sea, los equipos de, de la A, ni siquiera, eh, o sea, cada provincia tiene su, su propia liga, la liga de Salta, la liga de Santa Fe, la liga de Córdoba, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con el resto del país también? Sí, sí, mal no tengo entendido, son 15.000 pesos, digamos, el sueldo que hoy en este contexto económico no es nada también, ¿no? O sea... No, no, y también lo que decían las chicas eh, el sábado después del anuncio, que por lo menos con eso se van a poder comprar los botines, ¿no es cierto? mira con, con qué pocos se conforman, pero a su vez es un montón, ¿no es cierto? También eh, muchas decían que les va, las va a ayudar por el tema de de, lo de los traslados, ¿no es cierto? Las chicas, eh, a ver, los entrenamientos masculinos son generalmente por la mañana algo que haya algún partido importante o que estén de pretemporada que entrenan dos veces por día, ¿no es cierto? Bueno, las chicas ni siquiera entrenan por la mañana, generalmente los entrenamientos de las chicas son por la noche y son dos o tres veces por semana, no son todos los días como es el masculino, son dos o tres veces por semana y aparte, si sacamos la cuenta, son 120.000 pesos que destinaría AFA por club por mes, eh, dividido 11, son... 11.000 y pico de pesos para cada una de las chicas, ¿no es cierto? Ni siquiera llegaría a 15.000 si lo dividimos por el máximo de 11 contratos que podrían hacer. Claro. Eh, ahora eh, la FIFA confirmó que, que Argentina va a ser candidata para el Mundial de Fútbol Femenino en el 2023, ¿no? O sea, Así ¿qué, ¿qué lectura hacen de esto? De, de que de repente ahora Argentina quiere ser candidata este para hacerse del próximo Mundial. Para mí personalmente o sea si es candidata a esto las chicas deberían poder empezar a jugar en las canchas, no es cierto en las canchas oficiales. hoy los partidos de, del fútbol femenino son en los predios nunca son en las canchas oficiales sin ir más lejos o son preliminares a el equipo que juega la primera del masculino no es cierto el, el único club por ahora que está haciendo que mañana va a jugar. Eh, gimnasia de Grima de la Plata contra Banfield eh, en el bosque y no hay un partido después de, de hombres, ¿no es cierto? Entonces, primero me parece que habría que reorganizar y reacomodar ¿no? lo que pasa hoy por hoy acá en el fútbol femenino. Primero, o sea, están proponiendo ser de mundial, pero las chicas no juegan en sus propias canchas. Claro. Florencia, más allá de, de digamos de todas las, las cuestiones puntuales que vos estás men mencionando sí. eh, qué lectura hacen de, del movimiento feminista futbolero digamos de, de, de esta conquista digamos después de, de tanta lucha la verdad que para nosotras es es un orgullo si bien lo que decíamos el otro día se vio en la marcha también del 8 de marzo eh, la repercusión que tuvo la denuncia de, de maca que más allá de, de de que hay muchas chicas que no juegan al fútbol o que no les gusta el fútbol, eh, sin embargo el movimiento feminista la abrazó y se sumó a su lucha, ¿no es cierto? Me parece que que va un poco de lo que representa el feminismo, ¿no? Esto de acompañarnos, de abrazarnos y solidarizarnos con con la otra. Totalmente. ¿Cómo cómo sigue esta lucha, Florencia? Digo, desde cada lugar y también... Eh en lo que es la articulación de todo esto, porque me imagino todo, todo, lo, todo el trabajo invisible, como siempre que hay sí. después de esta conquista histórica ¿no? que sale eh, sale tapia digamos a anunciarlo y queda como el gran héroe para muchos este, pero digo todo ese, ese laburo que vienen haciendo de organización de salir de ir a, a cada club eh, de organizarse sí. para conseguir esto como aparte no nos tenemos que olvidar que en el medio de la de la conferencia, del sábado a Tapia le preguntaron por el reclamo de AFA y su respuesta fue que justo se había retirado el abogado de, de la Asociación del Fútbol Argentino, así que no podía dar declaraciones. Me parece que esta es una lucha que se, se va ganando gracias a los reclamos históricos que hay desde las pioneras que jugaron el Mundial 71, Betina Stañares, Mónica Santino, Luqui Sandoval, que es la una de las caras visibles de de las pioneras, la huelga que hicieron las chicas de la selección en el 2017 la foto del topollillo en la Copa América y que finalizó con la la denuncia de de Maca, ¿No? Pero es un es una lucha que viene desde hace desde hace años. nosotros tenemos una jugadora de selección que le metió cuatro goles a Inglaterra antes de que Maradona eh, le metiera el gol con con la mano, ¿No? El gol histórico que que siempre relacionamos. Bueno, entonces, todas esas cosas que nos fueron invisibilizadas durante años, hubo un montón de gente que se ocupó de que no murieran y de que no quedaran en el recuerdo, y por suerte hoy están saliendo a la luz. En junio tengo entendido que Ayer en Pujol va a presentar su libro de, de la historia del fútbol femenino en Argentina. Hoy por hoy está todo mucho más accesible, no y se trata de, de recuperar, me parece, esos lugares que nos fueron negados, durante años, ¿no? Como vos decías recién, o sea, la lucha es de adentro para afuera en cada club, desde mi lugar, por ejemplo, yo trato siempre de ir a ver el partido de, de las chicas, por lo menos cuando juegan de local, voy siempre, y tenemos que empezar a exigirle a las dirigencias que se comprometan realmente y que nos informen y que comuniquen, ¿no? Todo, o sea, cualquiera que se meta en Twitter, Facebook o Instagram del club que es hincha, ve que todos los días suben la foto del entrenamiento del masculino y todo, del femenino no hay nada. Entonces, me parece que también como feminista y como luchadora y militante de este espacio está en, en es nuestra obligación empezar a exigir eso y también nosotras empezar a informarle al resto de la gente, "Che, ¿sabes que el sábado juegan las pibas? ¿Te parece? Vamos." y demás. Y es un poco de boca en boca, ¿no es cierto? Es algo que ya no lo van a poder parar, me parece. Eh, acá estoy rodeada de compañeros y compañeras que también me van tirando preguntas. algunas preguntas y una de las que surgiera, ¿cómo, cómo se combate digamos el, el machismo en la tribuna y también desde la tribuna? ¿Cómo se va cambiando como esa cultura machista que no existe solo en el fútbol? Obviamente uh -huh. que, que el fútbol no es que solo el fútbol es machista, pero ciertamente es un terreno hiper... Hiper patriarcal, digamos sí. este, en, en, en cualquier espacio digamos Desde la hinchada, desde la organización Desde los clubes, desde lo empresarial Sí, de, desde la tribuna Por lo menos nos enfrentamos Al lenguaje sexista, ¿no es cierto? Todo el tiempo se descalifica La hinchada rival agrediendo a grupos Discriminados como son las minorías sexuales El clásico Cantito es pongan huevos Que se grita ¿no? a, a, a los jugadores eh, en Dentro de la cancha comentarios machistas y actitudes que deberíamos tener en cuenta y cuestionarnos y no permitir que pasen es que cuando nos halagan, cuando dicen eh che, mira qué bueno, sabe de fútbol, no, yo sé de fútbol como vos, como él, como cualquiera de, de las personas que estamos acá viendo el partido, muchas veces nos critican o o nos ningunean diciendo no sabes nada de fútbol, andar a dar los platos, nos prohíben, nos han prohibido a veces ocupar ciertos lugares, ¿no? Eh, o han aprovechado los festejos para acosar o para apoyar a, a alguna de las chicas. ¿no? Yo por mi parte, por ejemplo, tengo una nena de 10 años y ella igual esta generación ya viene distinta a como nos fuimos criadas nosotras, ¿no? pero desde mi parte acá en casa le enseñamos, eh, che, mirá, esto, esta canción no se canta, por esto, por lo otro, o sea, a no te gustaría que te dijeran esas cosas y hoy ya esa generación la entiende desde otra forma y ni siquiera se le cruza por la cabeza cantarla, ¿no? Todos y todas que crecimos dentro de las canchas y sabemos, ¿no?, las canciones que se han cantado y que se siguen cantando en muchos lugares, que bueno, que hoy las analizamos distintas y, y entendemos por qué está mal, ¿no es cierto?, Después, en, en la mayoría de los clubes, las mujeres no tenemos las mismas condiciones que los hombres, ni para trabajar ni como empleadas, ni como profesoras, ni dentro de los planteles técnicos, ni como jugadoras, ni como dirigentes. Los lugares de decisión y poder siguen estando a cargo de los hombres, ¿no? Y esto se manifiesta y se refleja en las grandes instituciones. O sea, en AFA, en la nueva comisión directiva, hay una sola vocal... Eh, mujer, María Silvia Jiménez que es presidenta de San Lorenzo de Alente, Catamarca no y es vocal suplente entonces, bueno, todas esas cosas tenemos que replantearnos no Exactamente eh, también pensaba en por, eh, puntualmente en el Club de Boca que repetidas veces eh, mm. en la entrada a la cancha le hicieron sacar a las chicas eh, el pañuelo verde por el derecho al aborto legal seguro y gratuito como insignia de violencia sí. supuestamente con la violencia que se produce adentro del estadio con todo esto que vos cantando entre millones de otras situaciones eh, extremamente violentas, ¿no? La provocación de, este nada, lo que lo que significa la, el símbolo de, de, de hacer sacar un pañuelo que es, digamos, un símbolo de lucha para todas nosotras. Sí, y aparte después sale Alfaro eh, grabando un video eh, pro vida con eh, la vestimenta de la institución y, y dentro de la institución, ¿no? Entonces, o sea, primero no se debería prohibir expresarse de ninguna, de las dos formas, ¿no? Pero prohibís una y dejas la otra. Entonces, bueno, ahí ya estamos eh, metiéndonos en otro en otro terreno. Sin ir más lejos, también cuando jugaron las chicas en, en Arsenal contra Panamá, a todas nos hicieron sacar los pañuelos antes de entrar a la cancha. Entonces, esa eh, negación, ¿no?, de expresar tu voluntad, ¿no? El, el derecho que estamos adquiriendo. Eh, Florencia, ¿cuántos equipos son en, en la primera A, que es la que se profesionaliza? Digo, para tener una noción de eh, la cantidad de clubes que hay y todo lo que falta, ¿no? 16 equipos son, 16 hoy por hoy los equipos. que están en, en primera A. Bien. Bien. Bueno, eh, Flor, entonces te vamos despidiendo para cerrar quizás que, que nos digas tu mirada y cómo, cómo pensás que, que sigue todo esto, ¿no? Sí, es, un, es una, como te decía recién, es una batalla, es una lucha ganada, falta un montón todavía y me parece que está en, en nosotras, ¿no? seguir luchando para que esto para que esto cambie, es que la lucha no termina acá hay que seguir acompañando a las chicas, hay que exigirle a los clubes más compromiso, ¿no? y que exigirle también a AFA que se comprometa no solo con los equipos los 16 equipos de primera, sino con los equipos de primera B y con todos los equipos que hay en el interior del país que son muchísimos, ¿no? y tenemos que Tenemos la convicción de que la herramienta indispensable para transformar esta actualidad es involucrarnos uniendo fuerzas y reafirmando que es eh, necesario una política hecha por y para los socios y socias de todo el país. Clarísimo. Florencia, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno nos mantenemos en contacto para seguir de cerca eh, la lucha por la profesionalización del fútbol europeo. Femenino y seguir, digamos, eh, metiendo el feminismo en todas partes, ¿no? Así es, muchas gracias a ustedes por la difusión y cuando quieran estamos para salir. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Pasaba Florencia Duarte, miembro de la Coordinadora de Hinchas, hincha de Banfield y socia también. Eh, bueno, interesante, ¿no? Todo lo que nos dejaba. Le damos la bienvenida a María del Carmen, también otra integrante de Radio Semilla que acaba de llegar a los estudios de la Caterba. Hola, buenos días a todos. Y bueno, eh, me agrada muchísimo este estudio, muy confortable. y Aparte de esta muy lindo la forma en que estaba llevado adelante la organización no eh, por ejemplo llegué y me encontraba con los niñitos del jardín que venían a tomar su su desayuno los papás um, tratados con muchísimo amor así que bueno fue una linda forma de llegar acá y bueno y respecto a esta eh, la charla que tuviste con la compañera eh, de fútbol, eh, bueno, me parece que es terrible porque... Eh, primero que se haga tanta discriminación en cuanto a eh, decir, pensar que es una conquista que, que logran que se recibir un dinero por por el ju por jugar pero es es una limosna eh, y eso por un lado por otro lado lo que dice que por ejemplo no pueden jugar en las canchas de, de, de los clubes de primera sino eh, están totalmente totalmenteal y por otra parte que no hay una propaganda al respecto porque la población en general no tiene idea de todo esto eh, se sabe que hay mujeres que juegan al fútbol pero bueno así como puede haber gente que juega al waterpolo por ejemplo eh, pero un deporte tan común como es el fútbol en nuestro país tan tradicional sin embargo no se da ninguna cabida a las mujeres lo que es realmente vergonzoso a esta altura y que al cobrar el salario sea tan la diferencia entre un jugador eh, de, de más primera masculino y una jugadora de primera femenina entonces bueno, me parece que es algo que el movimiento de mujeres inclusive, no solamente las compañeras de fútbol sino el movimiento de mujeres esto lo tendría que llevar adelante y denunciar lo mismo que no se pueda entrar con los pañuelos verdes eh, a las canchas ¿no? así que bueno es totalmente de acuerdo con lo que dicen la compañera, y mi apoyo en todo. Bien, muchas gracias, Mariel. Carmen, sí, tal cual, ¿no? También pensaba en todo el, el trabajo invisible, eh, que es algo histórico, digamos, de, de la invisibilización de nuestro trabajo, digamos, ¿no? este Y que tantos años, un siglo después de que se profesionaliza el fútbol masculino, que además se llama fútbol, no cuando sí. es solo de varones, un siglo después llega eh, a buena hora no este eh, la profesionalización del fútbol femenino. Una cosa de locos. Y está muy bien marcar la victoria, digamos, porque si no hubiese existido, como bien vos decías, toda una fuerza del movimiento feminista y puntualmente de las compañeras que están en, adentro de los clubes con, impulsando, digamos, toda... Toda la lucha esto no hubiese sucedido, eh, así que también un reconocimiento a, a todas ellas y a seguir eh, peleando por todo lo que queda, ¿no? Sí, y que se cambie el paradigma este en la población porque inclusive en compañeras muy avanzada en muchas cosas yo por ejemplo que soy hincha de independiente y que mi papá me llegó a ver partidos cuando tenía 8 años eh, este, no es común así que es importante que la población eh, cambie este, este paradigma de que bueno las mujeres no les, no les interesa el fútbol no, es un deporte más así como se miran los campeonatos de tenis y tiene que mirarse también lo del fútbol femenino bien, nos vamos con las taradas y ya seguimos con más Enredando las Mañanas